Con tos ¿Estamos así? ¿Qué va a ser? Bueno, Mariano, mi opinador, me mira con cara y dice ¿Qué estás haciendo, capo? ¿Esto es radio? No, no, está bien, está bien, me ofrece agua, pero no Vamos a aguantar estoico, vamos a estar así, porque bueno, viste, como está el clima, es así, hace fresquito Acá estamos en la mañana de Radio LED, vamos a hablar durante una hora de economía, de política De negocios, emprendedores, tecnología Saludamos a la gente que nos está mirando por Radio LED online.com, ahí también nos pueden ver, nos escuchan y nos pueden ver porque tenemos la camarita acá colgada en el estudio de Radio Led. Vamos a estar una hora en Solo Negocios, muchos temas, mucha actualidad. 85 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires, un día fresquito pero con sol. Eso estamos viendo. Ahí estamos viendo cómo va a ser el atentado te cuento cómo va a ser el pronóstico de t 6 de junio de 2028. Mañana día del periodista. Oh, día que celebramos todos. Vamos a festejar acá. Nuestro operador también. Los operadores tienen su día también. Pero acá los, los ponemos. Somos todos periodistas. Hacemos todo periodismo. Todo desde el control. Hasta todo lo que estamos acá en la red. Así que a pesar de que los... Eh, los operadores tienen su día particular. Y ellos no lo comparten con los periodistas. Nosotros sí lo vamos a compartir con... Lo vamos a compartir con ellos. Y festejamos todos juntos. Vamos a ver si... Eh, Si llega alguna habitual, alguna cosita, ¿no? Una, una tortita, una, una, tortita, una media luna. Bueno, sí, siempre, siempre llega. Bueno, día complicado en la ciudad de Buenos Aires. Si nos estás escuchando de otro lado, dirás que, bueno, a mí qué me importa. Pero te cuento, porque esto que te voy a contar también tiene que ver con cuestiones políticas y más. Bueno, hay un bolonqui bárbaro con los camioneros. A mí, vos sabés que siempre me cuesta hablar cuando hay una protesta social, que sabemos los problemas que, los problemas que eso trae. Bueno, me refiero a algún piquete o alguna medida de fuerza como ha habido y hay todo el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, circunscribir esa cuestión a un tema de tránsito es un poco complicado porque la verdad que ahí atrás hay un reclamo y demás, más allá de que se puede ser, eh, ser utilizado políticamente siempre hay un reclamo y como te decía circunscribir esto a un tema de tránsito como hacen algunos medios es un poco, es un poco mirar solamente una parte obviamente hay mucha gente que queda, que queda complicada, pero acá Hay una mezcla de protesta y acá la protesta pasa concretamente por cerrar los accesos a la capital federal. Y es lo que están haciendo los propietarios de camiones ahora. Concretamente, te, te puedo dar un poco más de detalle, pero lo que está pasando es que hay cortes. En este momento, por la zona de Avenida, de avenida Lugón, es uno de los principales accesos a capital. Ahí en la bajada de la calle Sarmiento. También en las avenidas Huergo y Juan de Garay. Hay protestas en Puerto Madero. <coughs> Ahí en el Bajo, en la zona de la Avenida de los Italianos, en la zona de Puerto Madero, en la zona de Costaner y Salguero. Bueno, la verdad es que está tanto la, el acceso por la parte norte, por el lado de Lugones, como abajo, en el, en el, eh, en el Bajo Porteño, está, está complicada el tema, de, el tema de los camiones. En principio, lo que, lo que están cortando en algunos de estos puntos son los propietarios de los camiones, que aparentemente no están, eh, no están eh, de todo, del todo contentos con Algunas decisiones que había tomado el gremio de camioneros Que conduce históricamente La familia Moyano Y hoy que tiene como, como su presidente A uno de los hijos de Hugo a Pablo, a Pablo Moyano Pero bueno, desde el gremio dicen Que esto no es una protesta de ellos Que es una protesta de los dueños De los camiones Y hay todo un dime y direte A ver quién tiene, quién tiene, quién tiene responsabilidad Y los que se están adjudicando Esta cuestión Son los dueños de eh, de los camiones, pero se espera que hoy a las eh, al cerca del, cerca del mediodía eh, Hugo Moyano va a recibir a una caravana ahí sí de, de, de camioneros eh, eh, que va a llegar a Seiza que viene por la autopista. Por la autopista de, de, de Cañuelas, eh, y ahí se supone que va a haber una especie de acto donde se va a informar un próximo paro de camioneros. Pero bueno. Lo cierto es que hoy la protesta viene por, por vía doble Y hay bastante, por ejemplo, la zona de River estaba, estaba colapsada Bueno, mucho, mucho lío, te vamos a ir informando en lo, que, en lo que va de la mañana De esta cuestión, que por un lado tiene un reclamo concreto de camioneros Por temas eh, de, actualización, eh, de actualización salarial y demás Y ahora también están protestando los dueños de los camiones Que están cortando los accesos, algunos de los accesos a la ciudad Bueno nada, complicada, complicada toda esta cuestión en el medio hay cuestiones políticas y tienen que ver con la, la, lo fracturada que está la CGT tiene que ver con alguna intención de hacer un paro general que eh, se suponía bueno, Pablo Moyano ya dijo que lo quería hacer el 14 de, de junio la semana que viene, el día que empiece el mundial y, eh, y bueno, se está definiendo ahí algunas cosas, la CTA acompañaría en todo esto vino después de el veto de la ley de, de la llamada ley de, de tarifas que hizo el presidente que se votó la semana pasada en el Congreso y que vetó inmediatamente el presidente Macri como estaba previsto, esta polémica ley que prometía o que intentaba retrotraer las tarifas a precios los aumentos de las tarifas a precios del, del año pasado y que finalmente como se suponía Macri terminó vetando el jueves pasado, bueno así están las cosas, Bolonqui en eh, los accesos de la Ciudad de Buenos Aires si venís en eh, si venís en, en, en auto tratando de entrar a la ciudad paciencia compañero bueno eh, qué más, bueno el tema del fondo eh, está muy pero muy candente, hoy los principales eh, los principales diarios eh, y portales hablan de que el acuerdo con el fondo es inminente la nación, la infobae publican hoy por ejemplo que las negociaciones técnicas, lo que se llama la, la discusión técnica que tenían segundas líneas de, la, de, de, de, de tanto del Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Finanzas acá en Argentina, como los técnicos del FMI, están ya, ya está cerrado, ya está, eso ya está, ya está listo. Falta la parte más política donde se termina de definir el número, el número. El número concreto. Hoy InfoAy, una nota de Pablo Buente, dice que, que del gobierno ya le dijeron, dejaron trascender a los eh, a los grandes bancos de inversión de Wall Street. Que el, que, el, que el préstamo va a ser por encima de los 30.000 millones que es uno de los objetivos que, que, quería, que quería el, el gobierno una o sea, cifra mayor a lo que venía trascendiendo últimamente <coughs> disculpas, bueno se supone que esta semana podría haber una conferencia de prensa donde Dujovne, Sturzenegger y por ahí algún funcionario más, eh, hace algún, algún comentario de cómo se estaban cerrando estos detalles técnicos con el Fondo, con el fondo Monetario y que después El fin de semana, Macri viaja el, el viernes a, a la cumbre del G7 en Canadá, ahí se va a encontrar no solamente con Christine Lagarde, la directora del FMI, sino con buena parte de los presidentes que tienen una silla en el directorio del, del fondo y que deciden la cuestión política. ¿no? Después de que termina el trabajo, el trabajo de, los, eh, de los técnicos, ahí Lagarde con los otros miembros del directorio del FMI deciden eh, alguna, alguna condición más puntual del, del otorgamiento de, de, este, de este crédito que se supone que va a ser un stand por arriba de los mil millones de dólares. Así que, bueno, ese es un poco el, el, el rum-rum en lo que tiene que ver con, eh, con cuestiones vinculadas con el, con el Fondo Monetario. Así que, así, así estamos. Se sigue. Todos los días hay, eh, hay una... Hay, hay, hay algo nuevo para contar de esta, de esta novela del fondo. También tiene su correlato bursátil porque en la cuestión del fondo y otra noticia importante, después vamos a ver si, si, si desarrollamos bastante estos, estos temas, una noticia importante que tiene que ver con que Argentina podría ser recategorizado como país emergente este mes, el mes de junio se viene un mes, como un mes movidito donde eh, el banco de inversión Morgan Stanley que es el que hace esta cat categorización y recategorización de país, eh, de país en este momento Argentina es un país considerado un país fronterizo si pasa a ser un país emergente en esta, en esta categorización bueno, se, se, allanan, se allanan bastante las cosas eh, con respecto a, a, a cuestiones que crediticias del, del, del exterior e inversiones, hay muchos inversores que, por ejemplo, solo compran bonos de países emergentes y los que no son emergentes los dejan de lado. Bueno, hay un montón de estándares que se, eh, financieros y, y, y para, digamos, para grandes inversores que se que se rigen y que se miden con esta, con esta categorización, entonces bueno sería un poco más fácil eh, la, la compra de bonos por ejemplo, las acciones y la compra de acciones también porque las acciones que cotizan acá en Argentina y en, y en Estados Unidos se verían con mejores ojos, bueno todo, todo, todo este rum rum se supone que esto va a pasar en algún momento de mediados de, de junio y esto ya ayer hizo este, estos comentarios que la bolsa en Argentina creció eh, más del 4,5%, eh, hubo acciones que treparon por arriba del 12%, del 12, del 12 por ciento. así que bueno, bastante, bastante euforia financiera, por lo menos en estos, en estos días, por la cuestión de la negociación con el Fondo Monetario y esta posibilidad de que Argentina sea recategorizado como mercado emergente en, en, algunos, en algunos días. Fue una buena jornada. Para, para, el, para, para el Merval en el, día, en el día de ayer y también para las bolsas, los llamados ADR, que son los certificados de tenencia de acciones que cotizan en dólares eh, y que, digamos, acciones argentinas que tienen estos certificados que le permiten cotizar en dólares en Estados Unidos, los famosos ADRS. Bueno, ahí hubo subas importantes, los bancos, tanto el Banco Francés como el Banco Superville. digamos, después algunas... Eh, Algunos otros, eh, algunos otros papeles como, como la compañía de electricidad eh, Central Puerto y TGS y demás todas con subas por arriba del 4 o 5% ayer fue una buena jornada en los ADR de los bancos te decía el banco francés más de 10,6% el banco Superville más de 7% así que buena jornada bursátil por este rum rum que hay sobre la Argentina tanto en la bolsa de Buenos Aires como en los ADR que cotizan en en el exterior. Bueno, ¿qué más pasa por estos días aquí en la Argentina? Hay, ayer hubo una noticia que declararon inconstitucional el último aumento del 5,7% de los jubilados que se recibió en marzo. ¿Te acordás que hubo una reforma? Eh, y, y los jubilados pasaron a recibir este aumento que tanto defendió Carrió y que está atado a la inflación eh, y no tanto a la fórmula que tenía que tenía el kirchnerismo. Bueno, ahora un fallo de, de, una, de, una, de una cámara dice que debió aplicarse el aumento anterior de 14,5 y no el que se aplicó de 5,71%. Eh, eh, digamos Dicen que el aumento de marzo tendría que haber sido correspondido con la fórmula de ajuste que había eh, regido hasta que se aprobara eh, la reforma previsional. Ya se, ya se dijo que, que ANSES va Va a apelar y este es un tema que seguramente va a, va a dirimir la Corte, la Corte Suprema de, de Justicia. Así que bueno, va a ser un tema que está judicializado. Se prevé bastante judicialización de estas, de, estas, de estas cuestiones que tienen que ver con la reforma previsional, con la reforma tributaria, qué sé yo. Bueno, a medida que van, van a empezar a caer Estas, eh, estas reformas si se hagan concretas, bueno, se supone que algunas, algunas de estas modificaciones sobre todo las que tienen que ver con periodos de ajuste como este, como este, como este aumento a jubilados eh, y que se dan en meses de empalme y demás, bueno podrían ser judicializadas, ahora va a, a decidir la Corte si convalida el pago que ya se hizo de 5,71% de aumento o si retrotrae y los jubilados tienen que cobrar el 14,5% hay un fallo de cámara, veremos veremos cómo, eh, cómo sigue. Y hablando de temas gremiales y más el, el, la, los estatales ayer los, uh, la paritaria de la administración pública cerró en un, en un 15% en tres, en tres tramos eh, y, y ahora arranca una discusión que tiene que ver con eh, la dotación del personal, se supone que el gobierno va a buscar reducir eh, unos 5.000 o más puestos de trabajo en la, planta, en la planta permanente, se habla también de una baja en los contratos, bueno, todo esto enmarcado en un contexto de intento de baja del déficit fiscal, una de las, de las grandes metas que tiene, que tiene el gobierno, para eso lo pusieron a Nicolás Dujovne como, como ministro coordinador y todo, eh, y todo tendiente al acuerdo con el fondo que va a pedir obviamente un, eh, una reducción importante del, del gasto y del déficit fiscal. Bueno, Sigue el Bolonqui en los accesos a, a Capital. Si venís por Lugones complicado. Si venís, estás por tratando de entrar al, al microcentro por la zona del Bajo, también complicado. Te vamos a ir contando la salida de Sarmiento muy complicada. Antes la zona de River también, eh, también con mucha traba y mucho camión cruzado en, las, en los accesos a, a Capital. Bueno, ahí tenemos por un lado a los, eh, a los dueños de camiones y por el otro lado al gremio de Moyano. Los dos con acciones, más puntual el tema de, el tema de los Moyanos que, que van a estar en la, zona de, en la zona de Saiza, más cerca del mediodía, se espera que puedan anunciar, eh, por lo menos lo que trascendía ayer, era que podrían anunciar un, una, <coughs> una medida de fuerza bueno, amigos cerramos este resumen en Solo Negocios les contamos que tenemos una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar y tenemos una cuenta en Twitter que es arroba solo negocios web ahí nos escriben nos dejan mensajes saluditos nos piden que hablemos de tal o cual tema lo que ustedes quieran vamos a escuchar un poco de música tanda música y volvemos con más solo negocios no se vayan ya volvemos Auspicia este programa nos unimos para acompañarte más que nunca adentro afuera a donde sople el viento con la mejor red de fibra óptica y móvil del país soy personal soy FiberTel, soy Cablevisión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 tendencias y rum rum corporativo si pasa en las empresas lo encontrás en Solo Negocios Bueno, volvimos 85 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 9.21 la hora tenemos un día fresquito, pero con eh, con con sol me distrae la computadora esta que parece un gatito ronroneando la, la computadora del estudio hace como un ruidito empezó a hacer un ruidito y que parece me hace un gatito ronroneando que va o que va a estallar ¿no? ¿qué opinas Mariano? me, me, me distrae me distrae un poco ahora con los auriculares le subo el volumen y ya, y, ya, y ya no escucho más bueno nada cosas que pasan acá en el estudio ¿qué va a hacer? bueno Hablábamos de un mes de junio hace un ratito, en el resumen que hacíamos, un mes de junio movidito por cuestiones que tienen que ver con, con la economía, mucho tema pendiente, el acuerdo con el fondo, algunas cuestiones que tenían que, que ver también, con, yo te contaba con el tema de que, de que Argentina pueda ser eh, declarado eh, país emergente eh, y no fronterizo como es ahora y todo lo que eso implica y demás, bueno... La gente de Portfolio Personal hizo un informe que estaba leyendo ayer que tiene que ver justamente con esto, de cómo viene, de cómo viene, de cómo viene de lo movidito que viene este mes, que estamos que estamos que estamos comenzando en el frente interno y en el frente externo. Para tener un poco más de detalles de cómo ven la cuestión, vamos a hablar con Sabrina Corujo, que es directora de Portfolio Personal. Sabrina, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, buenos días para todos. Bueno, bueno, gracias, gracias por atendernos Ahí me, Justo estaba mirando, mira, no lo había visto antes Que me estaban avisando que tenías algún, algún problemita Ahí en el tránsito también, está complicada la mañana, ¿no? Sí, está complicada, exactamente Yo diría buenos días para todos Menos para el que viene de zona norte quizás porque O el que necesita tomar en realidad Digamos, Lugones Porque realmente está complicado Bueno, bueno. Te, usamos, te usamos de movilera A ver, contanos, vos venías por Lugones Y mucho camión atravesado, ¿no? Mucho camión atravesado, realmente imposible, imagínate. Yo salí a las 7 de la mañana de Tigre y llegué a las 9 de la, no de la mañana al microcento dos horas. Como decía la oficina, ni que viviera en Mar del Plata. La verdad es que es complejo, pero bueno. Complejo, complejo. Acá sí. Estamos, Acá llegamos. estamos. Llegaste, bueno, bueno, me alegro, me alegro. Le, le contamos a la gente que también todo lo que, lo, que, lo que hay, digamos, por la zona de Puerto Madero y por el microcentro también está, está complicado. Así que, bueno, no solamente es la zona norte, pero es cierto que el, los principales cortes se daban en la zona de Lugones, de River, el acceso por Lugones a Sarmiento. Bueno, ahí estaba, ahí estaba más complicado. Pero bueno, no estamos acá para usarte de movilera. Estamos acá para que nos cuentes un poco cómo ven desde Portfolio Personal el mes de junio, lo que comentábamos recién. Bueno, mira yo creo que puntualmente ahí eh, es claro que vamos a tener varios temas. Uno tiene que ver, lógicamente, el acuerdo con el FMI. Hoy, digamos, tenés sobra los análisis. Eh, acá claramente las expectativas están obviamente en cuál va a ser finalmente el monto final Y las condiciones eh, Yo diría que lo mejor que nos puede pasar a esta altura es que finalmente se anuncie ¿no? Porque empezamos eh, hace un mes, o sea, esto se empezó a negociar el 9 de mayo Hace un mes hablábamos de unos 20, 22 mil millones Después las expectativas fueron subiendo a 30, hay quienes ahora se hablan de 40 mil en realidad, por eso digo que lo mejor que nos puede pasar es que finalmente se anuncie, eh, vamos a estar pendientes, va a ser un, un mes que vamos a estar pendientes, no solo de ese número, sino de las letras chicas o la letra no tan chica que imponga el acuerdo, que tiene que ver claramente con las condiciones. No va a ser gratis, eso está claro. Eh, eso, con esto no estoy criticando, digamos, el acuerdo en sí, digamos, o, la, o, o, o, o ir al fondo, ¿no? Pero digo, obviamente el fondo va a poner condiciones ¿no? sin no duda sin plata, duda para así. eso para eso son prestamistas y para eso ponen condiciones y no te van a regalar no te van a regalar la plata aparte más allá de la discusión esta un poco un poco pavota de que si son más buenos o son más malos que antes eh, la verdad es que te ponen condiciones los bancos cuando te prestan te ponen condiciones sí, por ahí esa es una realidad o sea por o sea, eso entonces digo vamos a estar pendientes de eso eh, el mercado está, digamos, si podemos decirlo de alguna manera, jugando o especulando o eh, armando su juego de expectativas en base a eso, digamos, de hecho, en ese escenario debe leerse justamente eh, la, la, los rebotes de estas últimas ruedas, ¿no? Eh, dentro de un mercado que igualmente, y considero, había estado sobrecastigado, ¿no? Eh, digamos en los activos de lo, los activos de los precios, o los precios de los activos locales, claramente digamos habían, desde mi punto de vista eh, habían estado sobrecastigados, ¿no? En especial, digamos tener la verdad, rendimientos de los bonos de la parte larga de la curva del 9% sí. realmente me parecía un sobrecastigo respecto al resto de los emergentes, más allá que las condiciones externas no eran tan favorables o no son tan favorables como las que observamos el año, el año pasado, ¿no? Pero bueno eh, ese va a ser un tema, el otro tema, recién lo acabas de mencionar, va a ser finalmente el 20, el día que es feriado local acá, el 20 a las 5 de la tarde finalmente el MSCI diría si nos devuelve el rótulo que perdimos en el 2009 de eh, emergentes, ¿no? y estamos en la categoría de fronterizos, ese es otro gran, eh, gran punto, digamos, Con el que hoy el mercado está o que hoy el mercado está manejando. ¿Qué cambia, Sabrina, concretamente esta esta situación? Porque la verdad que la tuvimos durante un montón de años y por ahí en, en, eh, en tiempos también medio, medio, medio complicados para Argentina. Me acuerdo, me acuerdo bueno, esa, esos años anteriores so fueron años un poco más, mucho más tranquilos que estos en lo, en lo que tiene que ver con económico, con el frente externo y demás. Argentina estaba, había salido de la del tema de la deuda y demás, pero bueno, concretamente, ¿qué tiene que ver? Esta, ¿Qué, qué, qué impacto tiene? El impacto quizás más directo, eh, claramente tiene que ver con una cuestión de flujos, ¿no? Tiene que ver con índices, eh, eh, índices mundiales que solo pueden replicar digamos eh, categorías de países eh, emergentes en este caso y pues en ese caso no podían tener eh, Argentina porque era fronterizo, ¿no? Entonces básicamente lo que leemos, le, leemos al menos el impacto más directo en este sentido eh, es eh, una cuestión de flujos hacia o sea de dinero hacia acciones locales ¿no? acciones argentinas eh, acciones ligadas al riesgo local básicamente eh, hay quienes eh, digamos las estimaciones están en que eh, volver a esta categoría que tampoco sería inmediata porque hay que, hay que tener en cuenta que eh, se anuncia ahora pero entra en vigencia a partir del año que viene es decir, nos incorporan a los índices a partir del año que viene, eh, permitiría un ingreso, algunos hablan entre 3.000 y 6.000 millones, ¿no? Eh, entre índices, ya sea de forma activa o pasiva, que puedan replicar, digamos, eh, lo, lo, los índices emergentes, y que en este caso, como Argentina no era emergente, por más que entremos con una ponderación mínima, es decir, estamos sentando, estaríamos sentando con una ponderación dentro de los, del índice general, Menor a 0.50, ¿no? Sí. Eh, implicaría que muchos, digamos, índices salgan a tener que posicionarse en riesgo local para, digamos, seguir replicando con, con fidelidad esos índices, ¿no? Que incorporarían en Argentina en cintos. Bien. Ahora acá hay una realidad, digamos, las condiciones, si querés, objetivas, eh, se han ido cumpliendo, es decir, salió la ley de mercado de capitales, salió la venta en corto, salió. Decir, Argentina fue cumpliendo en este último año, eh un montón de condiciones objetivas que impone justamente el MSCI para formar parte de la categoría. También se, si queremos, hemos pasado podemos decir con cierto éxito eh, la crisis cambiara de vida sin volver a poner algún tipo de control de capitales, lo cual eso también hubiese sido, digamos, directamente nos hubiera laminado la posibilidad de volver a ser emergente. Pero la verdad es que hay una cuestión también de fondo que es más subjetiva, que tiene que ver con una encuesta de los inversores que eh, apunta verdaderamente si creen que Argentina va a poder seguir manteniendo estas condiciones o no, no, El famoso como nos ven, obviamente. Exactamente. En este sentido es donde quizás, bueno, estamos, por decirlo de alguna manera, flojitos de papeles, ¿no? Bien, eh, bien. Veremos igualmente. La verdad es que, a ver, Morgan Stanley, que hoy no tiene igual que ver, más allá que el MSCI, se lo identifico con Morgan Stanley, no tiene que ver con el índice en sí o con... Con la, la, la gerencia digamos, de estos índices, eh, sacó un informe la semana pasada que dice que, bueno, que hay un 66% de probabilidad que sea. Claro, casi 70, casi 70%, o sea, nos ponía como bien, bien posicionados. Exactamente. Ahora también, digamos, yo si me tengo que parar, digamos, más allá que, eh, en, digamos, las opiniones, quizás yo creo en el mercado, están bastante divididas. El año pasado también había mucha expectativa. Eh, y sin embargo no pasó, ¿no? Esto se hace una vez por año, ¿no? Esto se hace, sí, una vez por año en realidad, pero se sabe quiénes son los países, digamos, que están en eh, la lista de revisión por decirlo de alguna manera, claro, ¿no? Claro, claro, sabes quién es, a quiénes están mirando. Exactamente, bueno, Morgan Stanley dice bueno, este año la probabilidad es esa. Si no somos este año, ojo que podríamos estar hasta el 2020 porque si el año pasado, por una cuestión política, que estábamos antes de las pasos ¿no? Antes de la, las elecciones de medio terreno. Claro, no, nos pusieron en stand-by por la no cuestión... No nos pusieron, digamos, bueno, digamos, el año que viene, a esta misma altura del año, vamos a estar a dos meses de una elección nacional. Bueno, el año, Entonces, pasado, el año pasado, se supon... algunos, algunos analistas suponían que Cristina podía ganar y, de hecho, estuvo muy, muy ajustado hasta el último momento. Cristina podía ganar la elección a... Eh, a, eh, como senadora, eso era como un, lo, el mercado lo, lo interpretaba como un mensaje hay que ver si el año que viene con un escenario que no sabemos todavía, pero un escenario un poco por ahí más positivo para, para, el, para el gobierno y ya hablando de, de, una, de una reelección presidencial bueno, podría ser, pero es cierto que es mejor que sea ahora que esperar el año que, el año que viene que va a estar muy cruzado por la política, ¿no? Exactamente, igual, bueno, como te decía el año pasado también es real que no cumplíamos objetivamente todo lo que se necesitaba claro. este año lo cumplimos pero bueno, digamos, quizás la crisis eh, vivida en los últimos meses llevó a eh, hacer dudar no a prendió, alguna, prendió alguna lucecita roja en algún tablero ahí en, en Morgan Stanley. Bueno, y pará, y te quiero aprovechar también porque ustedes también mencionaban en este informe, se dio a conocer esta semana el, el REM, ahí que es el, el promedio de, de, de inflación, por decirlo de alguna manera así rápida, mm. que, tome, que toma el, el Banco Central y que, y que tiene que ver con, justamente con esto, que el, con el promedio de las de las consultoras privadas que da una inflación alta para, este, para el año, ¿no? Sí, yo creo que igual no sorprendió eso, ¿no? Eh, a ver, sorprendíamos. Claramente eh, sorprendió si uno mirábamos las estimaciones que había en enero y febrero, ¿no? Pero después de la crisis, que sabíamos que se estaban recalculando varias variables financieras relevantes, inflación eh, o económica, crecimiento, eh, tipo de cambio, digamos, creo que el reino en ese sentido siguió esa tendencia confirmó en realidad que el mercado está esperando que el proceso de desinflación se rompa, desinflación hablamos con una inflación, digamos, en el 2017 del 24.8, 25%, claramente eso se rompería este año, están las estimaciones que, del REN y están las estimaciones de las consultoras privadas que empiezan a conocerse, eh, un crecimiento más bajo, también eso es algo que se sabía, quizás en este sentido sí fueron... Bastante fuerte, digamos. Estamos hablando de un crecimiento que estaría entre 1 y 1.5, cuando hace meses atrás esperábamos más cerca de 3. Acá hay que tener en cuenta que no solo afectó obviamente la crisis eh, que vivimos, sino también ya veíamos eh, unos meses antes, en marzo, el efecto también de la sequía, ¿no? Iba a descontar entre 0,50 y un punto al crecimiento. Sí. Y después tenemos el tipo de cambio. El tipo de cambio quizás a ver. Para lo que yo estoy viendo, digamos, que se está rearmando, quizás un 27.4, que es lo que pone hoy el REN a diciembre, me parece un poco bajo, por ahí está más cerca de 28, medio, 28 digamos, pero bueno, digamos, no, no, no creo que haya habido sorpresas en él, ni en la magnitud, ni en, eh, ni en la dirección del cambio de las expectativas, ¿no? Bien, hablamos con Salina Corujo, directora de Porfolio Personal. Salina, te hago la última, así no te saco más tiempo. Sí. Y es un poco complicada, pero digo, en este contexto Ustedes, digamos, en general A nivel general, ¿no? ¿Qué le recomiendan a las, al, al, al inversor más, más tirando a A pequeño inversor, digamos? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que esperar? ¿Hay que, hay que consolidar alguna posición en, en bonos? ¿Hay que mirar Las LEVACs? ¿Qué, qué le están recomendando En términos generales al, al inversor más, más de a pie que tienen ustedes En, en porfolio? Mira, nosotros creemos que Lo primero que hay que tener en cuenta es eh, saber si el inversor entiende o no el escenario que existe. Digamos, somos muy cautos en el sentido de corto plazo porque creemos que la volatilidad se va a mantener y lo que estamos haciendo es estirar un poco la visión de las carteras. Es decir, bueno, lo que esperábamos quizás para seis meses, lo esperamos para un año. Lo que esperábamos para eh, un año, lo esperamos para dos años. Es decir, yo creo que si el inversor lo que está armando es una inversión a mediano o largo plazo... Yo creo que hoy hay oportunidades en acciones. Dentro de una participación, ¿no? a ver, ninguna participación tiene que llegar obviamente al 100% de la posición, ni al 90% ni al 70%, ¿no? Sí, sí, sí. Pero creo que hay, un, hay probabilidades en acciones luego de la corrección, digamos, en acciones que tienen valor para, insisto, no para ver dentro de una semana para este tipo de inversor, sino para verlo a dos años vista. Eh, creo que los bonos habían sido, o si fueron, muy, muy castigados exageradamente desde mi punto de vista entonces creo que sí, que hay buenas oportunidades en bonos en dólares buenas oportunidades de entrada hoy y para lo que son las de bajo las posiciones en pesos para quien se sienta cómoda y entienda el riesgo que hoy asumen este tipo de eh, de escenario eh, nosotros seguimos recomendando de corto en un 20-25% de la posición, ¿no? Buenísimo. Buenísimo, bueno Sabrina, muchas gracias por la charla te mando un saludo No, por favor, no. Y buen regreso, y buen regreso para ti. Espere, esperemos que, que esté más, más tranquilo la tarde. Te mando un saludo grande. Esperemos, gracias, hasta luego. Chau, hasta luego. Bueno, hablábamos con Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal, que recorrimos todo el tema de. hablamos de inflación, hablamos de, del acuerdo con el FMI, hablamos de la posibilidad de que Argentina sea otra vez país emergente. Bien, un panorama económico. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con más solo negocios. Acuérdense, arroba, recuerden, me gusta más, arroba.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 Bueno, volvimos. Hablamos del tema, del tema camioneros y lo que está pasando ahora. Vamos a tratar de a ver si podemos explicar un poco la, la, la, la situación. Porque algunos, algunos camioneros se, se hablan, están hablando como que son eh, eh, transportistas eh, eh, dueños de, de camiones. Bueno, hay un poco de confusión. Después Moyano va a hacer un acto más tarde en... Eh, en la zona de 6 ahí se especula con que podrían anunciar un paro y demás, bueno, para tratar de llevar un poquito más de luz de lo, que está, de lo que está pasando, que es un problema importante hay cortes en Lugones, en la zona de Sarmiento en la zona del Bajo, en Garay y Huergo la 9 de julio, en la 9 de Julio también hay mucha, mucha congestión de, de, de tránsito, se habla de una caravana de 600 camiones, bueno, está complicado el tema Para tratar de llevar un poquito de luz de lo que está pasando y cómo se podría empezar a resolver esta situación, si se puede resolver, vamos a charlar con, eh, Luis, eh, con Lucio Zemborain, que es responsable del Departamento de Asuntos eh, Laborales de, de, de, de FEDEAC, que es la, la, la Federación de empresarios, de empresarios del Sector de Transporte y Camioneros. Lucio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, cómo está usted. Bueno, no, nos contás un poquito qué es lo que estamos viendo en las pantallas de los, de, lo, de los televisores, así le contamos a los oyentes. Hay cortes en un montón de lugares. Algunos dicen que son, eh, que, son inde que son camioneros independientes, otros dicen que representan a, a, a los dueños de las, de, de las flotas. Esta tarde hay un acto de, del gremio de camioneros, obviamente que ustedes no son del gremio de camioneros, pero bueno, es todo está está así convulsionado el, el sector. ¿Qué pasa? Sí, para tratar de echar un poquito de luz, eh, primero aclarar que FADEAC es una entidad que nuclea 50 cámaras de, de, de, que nuclea a su vez a empresas de transporte sí. eh, que es el sector institucional digamos, de, del transporte automotor de carga y que no tiene ninguna participación en estas medidas que se están llevando a cabo hoy y que están trastornando tanto el tránsito de la ciudad Bien, perfecto eh, Según lo que los organizadores por algunos audios de whatsapp que han pasado se trataría de un grupo de transportistas autoconvocados por llamarlo de algún modo como ellos mismos okay, se titulan sí. eh, que están planteando algunas problemáticas que sí tiene todo el transporte en general como es el incremento incesante del combustible de los peajes y algunos otros problemas de los insumos básicos que tiene la actividad y que bueno y que esto sería el motor de su protesta eh, nosotros en principio todos estos temas los manejamos en forma institucional con los, con los carriles institucionales que tiene el, el país y bueno eh, esperamos también encontrarle solución a algunos de estos problemas pero no nos parece que este sea el modo de, de llevarlos a cabo, ¿no? sí. evidentemente todo el habitante de la zona urbana de Buenos Aires está hoy padeciendo una situación que no deseamos y que obviamente también nos dificulta a las empresas de transporte eh, movilizarse porque muchos de todos esos camiones que se ven eh, en las imágenes televisivas a las que usted me hacía alusión, son transportistas que salieron a prestar servicio y que se encontraron con un corte y que, bueno, obviamente, usted frena la posibilidad de circulación de los camiones y enseguida se hacen colas y colas de kilómetros de camiones que están llevando producto para que cada uno de los ciudadanos de la ciudad pueda tener el producto en la esquina de su casa, ¿no? Bien, bueno que, yo, evidentemente hoy el abastecimiento va a ser imposible. Bueno, yo sé que ustedes del sector obviamente no encabezan los reclamos, pero, pero, pero Lucio te uso como, como, eh, como, eh, como, como analista si querés, aunque son partes ustedes sí. de FEDAC, obviamente. Sí. ¿Qué, vos hablabas recién de algunos reclamos del, del sector, ¿me lo podés resumir? ¿Qué, qué es lo que no. lo que, se, lo que a están ver, pidiendo? Por, por lo que yo escuché, eh, esos audios de WhatsApp te vuelvo a decir, no los conocemos estos señores. Eh, planteaban el tema del incremento del combustible y del peaje okay. eh, planteos que obviamente como el combustible en los, últimos, en los últimos meses después de la liberación y justo con el aumento del precio del barril y la devaluación, el combustible ha tenido el aumento que ha tenido ha generado el legítimo reclamo de todos los transportistas no solo de este sector informal sino también del sector formal y, y la necesidad de que el, el Estado articule políticas para tratar de mitigar de algún modo este incremento tan importante que ha tenido el, el precio del gas hoy Y que según dicen, en los próximos meses, encima lo quieren seguir aumentando o necesitan seguir aumentando, como quiere llamarse. Bien, bueno, se supone eh, que hoy... Sí, perdón. Ese es, el, creo que, el, el tema principal del reclamo. Eh, fue el tema principal del reclamo también en Brasil. Bueno, esto no, no, no se puede sacar de ese contexto. ¿no? Hay como un poco un espejo, ¿no? Por lo menos intenta hacerlo de... O sea, explicamos, le contamos a la gente, si no se enteró, que hubo la, hace unas semanas hubo, hubo un, un, una extensa medida de fuerza en Brasil que complicó, que complicó todo el, el, el desarrollo de la, de, de, de la economía, y ni hablar del transporte y congestión y demás, con una fuerte medida que duró mucho tiempo. ¿Crees que hay como un espejo parecido? Dijeron, bueno, si en Brasil y tuvo bueno, tanto impacto, vamos por ese lado. Cosa... Estas cosas evidentemente, creo que un sociólogo lo puede analizar mucho mejor que, que yo, un politólogo, eh, evidentemente tienen, tienen sus, sus efectos contagios cuando, cuando se ve que tienen tanta fuerza y virulencia y los reclamos quizás pueden ser los mismos, ¿no? Eh, bueno, eh, en tanto en Brasil como aquí, el sector propietario de vehículos es muy importante en cuanto a número, eh, en, en, en la Argentina por lo pronto... Eh, tienen una economía ciertamente de subsistencia, pese a que se habla tanto del costo logístico, eh, las empresas no están ganando dinero y los propietarios tampoco, eh, las empresas en deuda el propietario directamente abandona la actividad porque llega un momento que no puede renovarle los cubiertos, no puede cargarle combustible, eh, bueno, pese a que se dice que el costo logístico es tan alto, deberíamos revisar por qué es tan alto, cuáles son los incidentes de los de los distintos rubros que componen el costo, porque evidentemente no es porque los transportistas estén teniendo una rentabilidad que los haga enriquecer o aumentar su flota, muy por el contrario. ¿Se habla... Las empresas se están, en, se están empobreciendo y los propietarios se están fundiendo. Pero Lucio, se habla de que hoy a la tarde podría anunciarse, ver, anunciarse un paro, del lado de, bueno, más, más, más cerca de donde seis donde va a ir Moyano a, a recibir otra, otra, otra columna de camiones que viene más por el lado de, de Cañuelas la verdad, y demás. Eh... No le estoy mintiendo cuando le digo que ignoramos eh, esa información. La he escuchado de, de otros colegas suyos que me lo han hecho llegar, pero nosotros oficialmente no tenemos ninguna información. Bueno, Lucio, la, la última, ahora sí. Si no, so, si no es Moyano el que está haciendo estos cortes y no, son, eh, y no hay un lockout eh, eh, patronal, por decirlo de alguna manera, de parte de los dueños de camiones, ¿Qui ¿quién está cortando? No, de parte de FADEAC. Bueno, no, de parte de FADEAC. ¿Y quiénes son entonces? Y bueno, hay un sector importante de la actividad eh, que, como le dije a ustedes, tienen, son propietarios de vehículos de uno o pocas unidades de transporte sí. que, que no responden, digamos, ni, que no son en, organizadamente como empresas que puedan estar eh, vinculadas a la FADEAC y que se puedan estar autoconvocando de esta manera y tal vez con alguien que sea un motor que los, que los movilice de atrás, no sé. Sí. Conozco. Bien, Lucio, Todavía muchas gracias. Habrá que preguntarle al Estado, ¿no? Ah, y habrá que preguntarle. Le preguntaremos. Bueno, muchas gracias por la charla. Te mando un saludo. No, por favor, saludos. Gracias por atendernos. Hablamos con Lucio Zemborain, responsable del Departamento de Asuntos Laborales de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, FEDEAC. Tanda y ya volvemos. Auspicio este programa. Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera.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 Ok, en solo negocios 9.51 a la hora tenemos una temperatura de 8.5 no se movió la temperatura el servicio meteorológico no me actualiza y ahora me parece que hay un poquito más de sol debe haber subido un poquito la temperatura que dice Mariano ay me pone cara de no me pone cara de estar pifiando ¿sí? dice que sí bueno nuestro operador que es, un, es muy perceptivo por la temperatura nos dice que quizá eh, haga un poquito más de grados 5. esperemos bueno bueno eh, después de hablar de los camioneros del fondo y todo eso vamos a hacer nuestra como decía nuestro separador vamos a hablar de emprendedores nos queda poco tiempo así que lo vamos a hacer bien bien, bien rapidito así, así nos enteramos bien de qué se trata alquilando.com de eso se trata el emprendimiento que vamos a eh, que les vamos a contar en esta en esta en esta mañana es un nuevo ecosistema digital de de alquileres inmobiliarios creo yo por lo que estuve leyendo apuntado más a los dueños que los inquilinos, pero con beneficios para ambos, para ambos, para ambas, para ambas puntas. Vamos a hablar con, con Victoria Simón, que es cofundadora de Alquilando.com. Victoria, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Sebastián. Muchas gracias por la invitación y la participación. Este, gracias a bueno, vos te, por atendernos. Te cuento un poco, no, por favor, ustedes. Te cuento un poco, ¿estás bien orientado? Es un nuevo ecosistema digital de alquileres inmobiliarios. Y, y, bueno, ¿por qué nosotros creamos esto? Bueno, básicamente observamos en, en nuestro alrededor y nosotros mismos como eh, inquilinos o como propietarios hemos tenido varias experiencias un poco frustrantes a la hora de alquilar una propiedad y bueno, nos comprometimos un poco con nuestro conocimiento de tecnología que ya veníamos siendo emprendedores de la industria digital desde el año 2000 con mis socios. Este, nos propusimos crear un, un nuevo ecosistema, una solución superadora para que cualquier persona que tenga que alquilar, ya sea un inquilino o un propietario, pueda tener mayor seguridad, mayores garantías y mayor tranquilidad a la hora de hacer su transacción. ¿Concretamente cómo funciona? A ver, contame cómo sería la, la operatoria. Bueno, perfecto. Nosotros a la, a la operatoria del alquiler convencional le agregamos una capa de servicios financieros y de aseguradoras para ofrecer un servicio superador al tradicional. Y eso te evita un poco, me imagino, la garantía, ¿no? Ustedes exactamente. De garantía. Sacás, exactamente. Como un, sacás como un seguro de garantía. Exactamente, sacás un seguro de garantía, exactamente que vos podés elegir entre las mejores marcas, por ejemplo, BVA o SMS Seguros. tenemos varios partners Elegí, Elegís la, la aseguradora. Elegís claro. la aseguradora que vos querés y eso te cubre, digamos, sos inquilino, no necesitas comprometer a ningún familiar propietario con su propiedad en garantía, simplemente el inquilino online y con dos simples datos puede obtener su seguro de garantía en 24 horas. ...simplemente con su demostración de ingresos, tenga un, un trabajo en relación de dependencia, sea monotributista, autónomo. No importa cuál sea su condición, él mismo puede obtener su seguro de garantía. Y por el otro lado, al propietario, este seguro de garantía le asegura, valga la redundancia, que se va a cumplir el contrato de alquiler y también nosotros le damos el valor agregado al propietario de cobrar la renta siempre puntual independientemente de la fecha de pago del inquilino el propietario va a recibir siempre su dinero en cuenta entre los primeros días del mes a ver para para porque ahí vamos vamos a explicarlo. o sea ustedes le garantizan o sea usted es un intermediario que garantiza que le garantiza al propietario el el la, la, el, el alquiler mensual A ver, y usted se hace, encargo de, de la gestión, se hace encargo de la, de la gestión de cobranza, digamos. El servicio que agregamos para propietarios es un servicio financiero que es este que le permite tener la tranquilidad de cobrar la renta puntual, es un servicio nuevo que muchos propietarios obviamente lo están tomando porque es uno de los principales problemas que tienen la demora en el cobro del alquiler. Eso es eso. Nosotros cubrimos ese problema con este, este adelanto, digamos, del, del dinero de la renta. Y por otro lado, también tienen la posibilidad los propietarios, a través de nuestra plataforma, de cobrar por anticipado todo un año de alquiler en el momento que quieran. Claro, ahí ya es un negocio más financiero, ustedes, bueno, le, darán, le descontarán, uh. se, se quedarán con una comisión. Eso obviamente pasa más por, por, una, por una conveniencia financiera del dueño que quiera tener el dinero antes o que lo prefiera mensual. Exactamente. concreta Concretamente, vos en, en el sitio yo encuentro departamentos para alquilar, por ejemplo, dentro alquilando.com ahora. Sí, tenemos departamentos en alquiler que la mayoría de ellos obviamente están disponibles y aceptan en todos el seguro de garantía de alquiler para que los inquilinos no tengan que incurrir en pedirle la, el, el favor a un propietario amigo o familiar. Este, y por otro lado, eh, pueden también inquilinos que ya tengan vista una propiedad por, por otro lado pueden adquirir nuestro seguro de garantía de alquiler, obviamente en, en el tiempo express de 24 horas y lo pueden pagar con su tarjeta de crédito o en cuotas, es lo más simple que hay. ¿Cuánto, cuánto como, cuesta un seguro de garantía? ¿Cómo se paga? ¿Cuál es el valor? Sobre, bueno, eso depende obviamente del valor de la propiedad que claro. quieras alquilar y equivale más o menos a un mes, mes y medio de alquiler, la cuota del seguro. Ok. Ok, bien, Entonces, bien Eso va atado al valor de alquiler Y bueno con ¿Eso se solución, paga una única vez? ¿Cómo es? Una única una vez Una única vez Lo sacas? ¿Y, ¿y por cuánto dura? ¿Por el tiempo del contrato? Exactamente Dura los dos años del contrato Si es un contrato residencial Y obviamente tres años Si es un contrato comercial Bien, bueno Y contame un poco El modelo de negocios de ustedes ¿Ustedes cobran bien. comisiones? Claro, exactamente, nosotros, a ver, como alquilando es un marketplace o un ecosistema digital eh, como me decías al principio, nosotros no, no vendemos directamente ningún servicio sino que son prestaciones de terceros proveedores, en el caso de los corredores inmobiliarios, cada vez que alguien ofrece un servicio inmobiliario nosotros cobramos una pequeña comisión por esa prestación, lo mismo pasa con las aseguradoras cuando venden sus seguros de garantía y también tenemos seguros de hogar, de incendio, todos los seguros que a ver, un, inquilino, un propietario necesitaría para eh, iniciar un alquiler se pueden adquirir adentro de alquilando. Y por otro lado también cobramos por los servicios financieros como esto de la cobranza puntual asegurada o los adelantos de dinero para los propietarios. Bien, ¿y cuántos, cuántos clientes ya tienen de un lado y del otro lado del mostrador? Uy, mira, ya, ten ya superamos la barrera de más de mil clientes. Este, empezamos el año pasado, así que estamos súper contentos. Y bueno, este año esperamos seguir creciendo eh, y expandiéndonos a nuevas eh, ciudades, porque también eso nos está pasando. Empezamos en Capital Federal... Nos fuimos expandiendo lentamente al, al conurbano, pero también tenemos demanda de ciudades del interior eh, como Rosario, Córdoba, Mendoza, que ya quieren que, que tengan el servicio disponible allá. Así que estamos trabajando para eso porque, bueno, desarrollamos un aplicativo que es para que lo utilicen, digamos, los corredores inmobiliarios y puedan simplificar su trabajo diario, ya sea desde la publicación de una propiedad, que pueden tomar fotos in situ en el departamento y publicarlo en Alquilando y en todos los portales clasificados en el momento. Y obviamente simplificar mucho la burocracia del papeleo y todo, porque este, al hacerlo online y las, las personas pueden subir directamente su, sus papeles, eso elimina muchísima burocracia y tiempo eh, y trámites este, tediosos que, que implicaban mucho tiempo, no solamente el intermediario, sino a las partes. Bien, bien, perfecto. Bueno, Victoria, te agradezco mucho por la charla. Te mando un saludo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Buen día. hablamos con Victoria Simón, una de las fundadoras de Alquilando.com. Interesante, ¿eh? Porque es una nueva opción. Es una, es una opción que con el medio del seguro este de alquiler te elimina cuestiones de garantía. Tiene su costo, obviamente. Si tenés a tu viejo que te da la escritura de la casa para, para, para, para ponerla como garantía No vas a tener problema Pero bueno, estos seguros, insisto, si bien tienen su curso Son una buena opción para aquellos que por ahí se les complica un poco conseguir eh, garantía Además, yo estuve mirando un poco la página es bastante, es bastante ágil, es con buenas fotos y demás Así que bien, bien atendiendo las dos puntas Tanto el inquilino como el locatario Bueno, amigos, se nos está, se nos está Yendo, se nos está terminando este solo negocios las 9.59, queda apenas unos segunditos. Nos vamos a ir hasta la próxima, la próxima semana. Recuerden, tenemos una cuenta en Twitter que es arroba web y tenemos una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar Ahí en ese sitio, dentro de un rato, subimos el audio de este programa para que lo puedan volver a escuchar online, para que lo compartan en redes sociales y le dejamos los links a los principales temas de, eh, de esta mañana quilombete con los, eh, con, los eh, con los camioneros en los accesos a capital ahora hay algunas imágenes que estoy viendo por, por, por la tele de lo que yo te comentaba de, de, de lo que tiene que ver con el gremio puntual de camioneros que están en la zona de, de, de Seiza esperando también alguna otra manifestación que viene del interior de la provincia de Buenos Aires a las 11 va a hablar Moyano y todo hace presumir que va a anunciar un paro de camioneros interesante esto que hablamos con la gente de la, de la Federación de Transportistas, o sea los que son los dueños de los camiones y no sabían muy bien quién estaba, quién estaba, quién estaba a cargo de los, de los cortes que se dieron y que se están dando esta mañana en la ciudad de, de Buenos Aires en los principales accesos a ella. Amigos nos vamos a encontrar el próximo viernes saludos para todos, buena semana, gracias Mariano por la operación en esta Mariana, nos vamos a encontrar el próximo miércoles. Adiós Esto fue Solo Negocios